心慈悲 「そあなことあ Buenas noches, minutos nos separan de las 4 de la madrugada. La nave fantástica de los Cuatro Fantásticos aterriza una vez más en el aire de Radio Nacional AM870, la radio pública. Mi nombre es Agustín Camisa y si usted. Es una habitual escucha de este programa, se dará cuenta que esta no es la voz que abre habitualmente los bloques y las aperturas, justamente, de todos nuestros programas. Lógicamente, el que hace de manda más, de bastonero, de conductor y todos esos inventos es Nicolás Rosinski, que, una vez más, ha caído en las garras de, de la justicia. Por eso paso a presentar al resto de mis compañeros fantásticos de esta noche. ¿Cómo le va Rodrigo Lamar? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué... Mejor que Rosinki estoy. Mejor que Rosinki. ¿Dónde está Rosinki? Preso en otro país. ¿Sí? O sea, ¿Podemos saber cuál? Desconozco. Por, por lo menos no nos comunicó la familia de él en qué país, pero sabemos que está preso. Julián Obreza, muy buenas noches. Dicen que usted... podría llegar a ser Córdoba. ¿En Córdoba está? Dicen. ¿A usted le llegó un mensaje? No, no, me llegó el rumor. Dicen. Cuando dicen, en general, puede ser tanto que sí como que no. Dicen. Dicen que dicen, donde sea que esté, como siempre,、eh, esperamos que retome la libertad, que no le puedan comprobar nada y que la semana que viene esté aquí con nosotros conduciendo este programa. ¿Pero qué le pasa, a Rosy? i c k Siempre cae preso. Está roto. Robando... Yo creo que ahorra en abogados.、Ajá. Creo que, que si tuviera una mejor representación legal, podría encontrar mejores vericuetos que le permita no caer en, en, las, manos de la justicia, en las garras de la justicia. Eh, tan seguido, pero bueno, usted vio cómo es. s a l u d o al chino. Bueno, una pena que lo castiguen con la emisión de este programa. ¿Un、ya、chino pone al aire el programa? Tenemos un chino al aire. Nuestra radio crece, la radio pública da pa siempre para más. Así que ahora tenemos un chino operando el aire de nuestro programa. Forma parte del convenio que Radio Nacional hizo con Radio Nacional China. Sí, nosotros no le vamos a blanquear qué es lo que le mandamos a los pobres chinos. Ellos nos mandaron un chino operado. Si usted nunca ha escuchado este programa, le cuento que Los Cuatro Fantásticos es una emisión temática de Radio Nacional que ya cumple cinco años al aire. Agarramos una temática, la subdividimos en cuatro. Musicalizamos al respecto media hora cada uno. Y en esta oportunidad, como hicimos al principio de los tiempos, vuelve el conductor fantasma. Aquel que con su música y con sus a u d i o s se ocupará del último bloque. Pero eso será dentro de casi una hora y media. No lo quiero adelantar. Si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a las siguientes vías de contacto. Tenemos un blog. Tenemos un blog. Sí, que tiene programas muy viejos y programas muy nuevos. Mire usted. Y、muy、todo、bien. lo que pasó en el medio. Estás todo en el limbo. <risa> Perfecto. La dirección del blog es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentra los programas, lista de temas, fotos, videos, sugerencias, comentarios, saludos. s i、si、usted, por ejemplo, a esta hora no nos puede escuchar、eh, en vivo porque, no sé, por ejemplo, tiene que ir a hacer la fila para obtener entradas para un recital de rock.、Sí. Entonces, usted está haciendo la fila y no, no tiene una radio cerca, puede volver a escuchar ese programa en cualquier día de la semana o en cualquier momento del año. O si está durmiendo. Es、pues、más, más normal ¿no? que uno esté durmiendo a esta hora. Así es. Tenemos una página web. Mejor dicho, la radio pública tiene una página web. www.radionacional.com.ar Usted puede, por ejemplo, escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. ¿no? Usted está, no sé, en Entre Ríos y dice, quiero escuchar los cuatro fantásticos. Entra a www.radionacional.com.ar, p o n a escuchar en vivo. Y si usted pone escuchar en vivo a la hora que está saliendo este programa, lo puede escuchar. Si usted pone escuchar en vivo a la hora que está saliendo el programa de Lucho Galende, bueno, escuchará a Lucho Galende. Exactamente. También allí hay audios de las entrevistas que se realizan durante el día, audios históricos. Es un muy buen portal de noticias por si usted lo quiere visitar asiduamente. También estamos en la red social de Facebook. www.facebook.com Queremos tener un millón de amigos. Nos busca abajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Le da clic al me gusta y demuestra su adhesión a este programa virtualmente. Allí también puede dejarnos su mensaje, comentarios, un clic al me gusta y enterarse, por ejemplo, c u a n d o cargamos el programa, cuál es la receta para las milanesas que cocina Rodrigo Lamardo mientras hacemos el、uh -huh. programa y demás cuestiones que. Inherentes a este programa o a otro. Así es, Camisa. Y también ahí puedes dejar sugerencias, ideas, por qué las ideas de los monos creativos publicitarios se van agotando y necesitamos renovar un poco las ideas del programa. Claro, tenemos un equipo de chimpancés redactores publicitarios que guionan cada una de las palabras que decimos y lógicamente se encargan de la temática de cada programa. Y bueno, a veces usted sabe, ¿no? ¿no? No siempre tienen las mejores ideas, como porque si no, siempre serían las mejores publicidades,、y、¿no? Pero bueno, así que si, en todo caso, también si usted quiere escuchar algún tipo de música o algún. Cantante en particular o alguna temática, lo p u e d e hacer. Si、aquí. fueran tan creativos, tal vez estarían trabajando en otro programa. Claro, lógicamente. Mandan los monos c la se v Hace cinco años están trabajando para nosotros. Sí, todavía nos han ganado su libertad y no, no veo que se la vayan a <risa> ganar en el corto plazo. Estamos en Maipú555. Ustedes pueden mandar gacetillas. Mándan con tiempo. Si su espectáculo es en agosto de 2013, la pueden enviar ahora. Claro. Porque llegan con. Vienen en barco, me parece. Sí, sí, a veces, los, sobre todo lo, lo, lo que tiene que ver con fechas, a veces nos n no llega un poco con delay, pero bueno, siempre agradecemos que usted se tome la molestia para contactarnos con ese programa. Lo puede hacer allí, como le decía Rodrigo Lamardo, m y p u o 5 5 5 nos hace llegar todo lo que quiera: discos, vinilos también queremos, vinos, ¿por qué no? Cassette. Cassette. Anda alguna que otra casetera s de la radio todavía. Dos kilitos asados t a b i é n ¿Se colecciona no? El vinilo sí, se colecciona. Las dos cosas se coleccionan. ¿El cassette también se colecciona? Sí, Sí, sí, sí. sí. Está muy de moda hoy en día el, el cassette, más el vinilo. Se vende más vinilo, pero el cassette sigue teniendo su, su público. El vinilo, conozco de bandas que siguen editando discos y algunos los hacen en vinilo. De cassette me parece que todavía no. Yo edité mi disco en, en cassette. Ahí está, la Mardo siempre en la vanguardia de la música. Nah, en serio, hay muchos grupos editando en cassette. Y también muchos grupos de folclore、eh, que editan en el interior. Del,、eh, todavía se sigue editando en cassette. No declaremos la muerte del casero. Un separador y ya nos metemos en la temática del programa de hoy. Radio Todoterreno. 4x4. Lo prometido es deuda, es momento de develar el misterio de qué va a tratar el programa de hoy. Le pido al Rodrigo Lamardo que、escuché. abra, el, lo tiene ahí en la mano. Escuche, escuche, escuche. Tiene el sobre que nos envían los creativos publicitarios chimpancés en este momento y pasa a abrirlo. Tiene brillitos. Tiene brillitos, mirá. Brillitos, sí, es raro este sobre. Son coquetos. Son coquetos. Hoy vino un sobre violeta con brillitos. Muy lindo. Abro. Abre. Despacito. Por favor. ¡Eh! ¿Lo rompió de vuelta? Lo rompí, lo rompí. No lo、no、veo si, bien. Mira、no、que, veo, que Si、no、lo ve... rompe, tenemos que hacer medio programa. A ver, e s p e r a e e s p e r a u e Me falta esta parte. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Dice. Repi... Hagan lo mismo que la semana pasada, pero con el folclore. Perfecto,、ah, muy bien. t a n vago, los creativos. Cuarteto de oro del folclore. Exactamente. Vamos a entrar. Entonces, si usted escuchó el programa la semana pasada,、eh, hicimos cuatro、eh, cuartetos de oro del tango. Precisamente sonó música de h o m e r o m a n c i Carlos Gardel. Eh, hicimos, eh, hicimos el cuarteto de oro. Grela en、yeah. guitarra, Gardel en voz, o,、eh, Salgan en piano y Troilo, y Troilo. en bandoneón. Así es. Así que hoy vamos a hacer lo mismo con el folclore. Va a sonar un bombisto, un guitarrista, un cantante. Y un, y, un y un pianista en lo que sería el mejor conjunto posible del folclore argentino. Entramos directamente con la percusión de Domingo Cura, precisamente gran exponente del folclore, pero también de otro género.、Eh, Cura no se circunscribió. Solamente a la percusión folclórica, aunque con esos ha hecho el grueso de su carrera y fue lo que más le dio fama. Él siempre mantuvo una mente abierta con respecto a sus instrumentos, por lo、no、e n o s que solamente tocaba el bombo, tocaba el b o n g ó la batería, los timbales se hacía ruido. Le golpeaba todo, golpeaba todo lo que. Sí, tenía, no sé, dos cocos, los hacía sonar, Domingo Cura. También estuvo en el, en el músico, con músicos de rock, tuvo una estrecha mitad con Litonevia. con Músicos de jazz y también del tango. Nosotros lo vamos justamente, como son cuatro de oro del folclore, lo vamos a dejar circunscripto al bombo folclórico. Sonará todas composiciones instrumentales para que vean la maestría de cura en el escenario que, como todos ustedes sabrán, tuvo la particularidad de tener la mejor muerte del músico, que es Arriba del Escena. Solamente bombo. Todas canciones que solamente se escucha un bombo. No, no, lógicamente hay toda una instrumentación atrás: hay guitarra, piano,、eh, violín, pero no hay voz. Hay... Y el bombo en primera línea. El bombo adelante de todo, como siempre. Suena a Flor de Leña, La Trunca Norte y Hombre de Piedra, todo en el bombo y la percusión de Domingo Cura aquí en Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre música. Pasaba primero Flor de Leña de Guayno del Quelo Palacios, luego La Trunca Norte, Chacarera también de Palacios y por último Hombre de Piedra, lo que sonó de Raúl Mercado, una Baguara. Precisamente si usted nos acaba de sintonizar, sepa que escucha a Los Cuatro Fantásticos, hoy dedicado a Cuatro de Oro del f o l c l o r e o Cuarteto de Oro del f o l c l o r e arrancamos con la percusión de Domingo Cura. Domingo Cura que era, por ejemplo, cuñado de Hugo Díaz. También. Lógicamente tuvo una gran repercusión en materia de premios. Y tuvo, yo quería rescatar, por ejemplo, en 1994, él cumplió 50 años con la música. Él nació en 1929, un 7 de abril. Y allí、eh, decidieron hacer un teatro Gran Rex, homenajeándolo todos sus amigos: Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, a l Gato Barbieri,、eh, el propio Lito Nevia, donde festejaban sus 50 años de la música. Con no, nuevamente dando muestra de la amplitud de género de Domingo Cura, un recital que muchos de ustedes lo recordarán, y si no, bueno, se lo perdieron. Vamos a seguir escuchando un poco más de la música de Domingo Cura, gran bombista y gran percusionista de la música argentina. Suena primero El Gloria de Ariel Ramírez, luego Retumbo nuevamente del Quilo Palacios y por último Malambo Sureño, una composición del propio Domingo Cura que d e c i e con más música aquí en Los Cuatro Fantásticos. 「やだよ!」 Cuatro Fantásticos. Hasta las seis, los cuatro fantásticos. Sonaban los acordes finales de Malambo Sureño, una composición del propio Domingo Cura, el artista elegido para estar al frente de la de la Percusión en este cuarteto de oro del folclore. Los dejamos con una tanda publicitaria y continuamos con más de los cuatro fantásticos. Ya volvemos. Kaczynski, Labardo, Camisa y Brescia. Llegan a la madrugada. Se van cuando sale el sol. Los Cuatro Fantásticos. Un programa hecho con amor.、El、segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la M870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a cuatro maestros, cuatro grandes del folclore. El cuarteto de oro del folclore. Ya escuchamos en el bombo a Domingo Cura. Y se ha elegido en el piano a Adolfo Ábalos. Integrante de los Hermanos Ábalos, que es lo que vamos a escuchar durante este segundo bloque. Lo podríamos haber elegido a Vitillo Ábalos como bombo también. Tranquilamente. Tranquilamente. Y hacer todo de los Hermanos Ábalos, que, que casi en sí mismos son un cuarteto de oro del folclore. Se hubieran acusado de vagos, de no pensar, de no buscar. Claro, no nos acusan ya de cada cosa.、Vale. Adolfo Ábalos nació el 14 de agosto de 1914 en la capital federal. Mire qué dato que le voy a tirar, ¿eh? Dígame. Nació en la misma manzana que está en Córdoba al 2900. Es Córdoba. Ahí cerca de Palermo. Abasto, Recoleta, es Córdoba, Cabrera, Anchorena y Laprida. Sí. Córdoba al 2900. Si usted quiere ir ahora. A, a ver la manzana donde nació, Vitish,、eh, donde nació Adolfo Ábalos, puede ir a verlo. Pero en esta manzana no solo nació Adolfo Ábalos, también nació el pianista de jazz Enrique Mono Villegas Claro. y también el bandoneonista Aníbal Tromila. Una manzana ilustre de la capital. La podríamos declarar manzana ilustre. Manzana de la... ilustre. ¿Por, qué、no? ¿Por qué no? Anote entonces, ideas para futuro, programa, cuatro músicos de la manzana. <ríe>、sí. Tal. Cuatro vecinos. Cuatro vecinos. Acá tenemos tres, que, falta uno más. Hay que averiguar. Hay que averiguar si alguien toca. Alguno que toque algo de la v e r Claro, porque el diarero, viste, que tocaba la armónica. Nació, se c r i ó en ese barrio y al año los padres decidieron volver a Santiago del Estero, ciudad natal de la, de la familia. El padre de los ábalos, de los hermanos ábalos, fue el primer odontólogo de toda la provincia、no、de usted, Santiago、eh? del Estero. Y... Sería un hombre demandado, ¿no? Estaría ocupado m e Me parece que sí, ¿no? El primer odontólogo. Y Adolfo、eh, se fue a Tucumán a estudiar y se recibió de farmacéutico. Y a los 23 años, o sea, en 1938,、eh, viaja para la capital y se pone a estudiar bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dedicó todo su tiempo a la música. Ya tenía un título. Y los tenía a los padres lejos, como para que le anden marcando el rumbo. Entonces, bueno, ya está, tiró se tiró a chanta. Y se dedicó a, a, a estudiar música y a tocar en todos los bares. Se ponía a tocar en los bares junto. En todos tocó, no, no dejó bar sin. <risa> <risa> en todos los bares, imagínense, 1938. No dejó piano sin pulsar. Muy bien. Primero, formó un dúo junto a su hermano mayor, Machingo.、Claro. Que Machingo es Napoleón Benjamín, Ábalos. Y con este dúo tocaron、eh, gatos, chacareras, a m b a s por todos lados. dice, Adolfo Ábalos dice que todo comenzó por Gardel. ¿Por qué? Porque dice que no le gustaba mucho cómo cantaba el gato. ¿Gardel? Sí. No, sí. Ábalos decía: escuchábamos a Gardel cantando gatos, t e m a f o l c l ó r i c o y no gusta,、ah. nos no gustaba. Entonces, nos pareció que estaba bueno llevar la idea del ritmo y la melodía del verdadero gato a la capital federal. Ah, mira. Ahí empezó el éxito de este dúo que tenían los dos hermanos mayores、eh, de la familia Ábalos. Luego los ve un, un productor de Radio El Mundo y los invita a tocar y los contrata para tocar en la radio. ¿Era el Entre Ríos eso cuando dijeron no me gusta cómo canta el gato g a r d e l Porque por ahí, bueno, no lo querían por uruguayo. Claro. Puede ser, ¿eh? Puede、Puedo、ser. ser Hay una clara rivalidad en esa zona. Luego ya, te, ya venían tocando los, los dos hermanos Machingo y Adolfo en la capital. Y deciden venir a la capital los dos hermanos menores, Vitillo, que es Víctor Manuel, y Machaco, que es Marcelo Raúl. Deciden venir a, a la capital pero a estudiar carreras profesionales, ninguna relacionada con la música. Y cuatro años más tarde llega el hermano del medio, Roberto. Ya se juntaron todos. Y ahí se juntaron todos y en 1939 empieza el grupo. Y en 1942 aparecen interpretando en la película La Guerra Gaucha de Lucas de m a r e ¿Hacían de, hacían de, de soldado? s No, no, de músicos. Aparecen interpretando este carnavalito quebradeño. ¡Que venga ese carnavalito! une あまりとでみてね。 Vamos e l Carnavalito Quebradeño, canción que los hermanos Ábalos interpretaban en la película La Guerra Gaucha, y ahí empieza la fama, la fama. de los hermanos Ábalos que luego en el 52 editan su primer disco llamado Piano, Danzas y Canciones Regionales Argentinas. O sea, llegaron primero al cine y luego a grabar. Después de mucho tiempo, ¿no? sí. sí, sí. No es un camino habitual, por eso me llamaba la atención. Y. Adolfo Ábalos no solo es un gran pianista, sino también un gran compositor. Tengamos en cuenta que los hermanos Ábalos, allá en el 39, cuando comenzaban,、eh, empezaron a componer lo que hoy es el repertorio clásico del folclore tradicional argentino. Digo, composiciones clásicas como Nostalgias a n t i a g u e ñ a s y Agitando Pañuelos. Dos canciones que le interpretaron casi todos los que forman parte del mundo del folclore. Así que escuchemos estos dos clásicos de los hermanos Ábalos. Nostalgia santi santiagueña s ¿sí? s y agitando pañuelos. Adentro, bombillo. de la mañana los, los cuatro, cuatro fantásticos. fantásticos. Escuchando los cuatro fantásticos en Radio Nacional AM870, en este programa dedicado a cuatro, a, a cuatro grandes artistas de folclore, al cuarteto de oro, que según nuestros、eh, ideólogos del programa, nuestros creativos publicitarios del programa,、eh, han elegido en el bombo a Domingo Cura y en el piano a Adolfo Ábalos. Ahora q u e e n seguir del otro lado escuchando a ver quién será la otra parte, la otra mitad. De este gran cuarteto. Hay una guitarra y hay una voz pendiente. l o s instrumentos fundamentales en el folclore. Sí, toda música en general. No, pero todo grupo de folclore tiene、no、una, una guitarra criolla. Todos. Todos. El piano puede variar. Así que los invito a escuchar dos canciones más de Adolfo Ábalos. Escuchen cómo se destaca el piano dentro del grupo Los Hermanos Ábalos. Por un lado, Gatito de Tchaikovsky. Un clásico d e l repertorio de los hermanos Ábalos y luego chacarera del rancho. m a c h i n g o ¿vitillo? ¿Qué te parece este tema de Don Chaikovsky? Lindo para un gatito. de Tchaikovsky se va a la segunda. La música, nos vamos a las noticias en Radio Nacional. De 4 a 6. Los Cuatro Fantásticos. Pasaron las noticias de las 5 de la madrugada, Radio Nacional. Continuamos con Los Cuatro Fantásticos por el AM87. Si usted no s acaba de sintonizar, sepa que este es un programa temático que agarra precisamente un tema, lo subdivide en cuatro y musicaliza al respecto. Hoy ha tocado en suerte el cuarteto de oro del folclore. Ya ha pasado el bombo de Domingo Cura, el piano de Ariel Ramírez,、no. eh, perdón, de los hermanos、A、de Adolfo Ábalos, y quedan dos instrumentos más, concretamente la guitarra y la voz. Ariel Ramírez era la segunda opción. Era, era por sí, claro. Si daba l o n o e el suplente iba a ser el Ramírez. Por suerte se presentó a tocar. Vuelvo a presentar a mis compañeros de programa. ¿Cómo le va Rodrigo Lamar? ¿Qué tal, camisa? Buenas noches.、Muy、¿Por buena segunda、hora. vez? Por segunda vez. Señor Emiliano g r e c i a ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estaba pensando que Ramírez, de todas formas, estuvo presente, ¿no? Porque. Es verdad, p u s o no el Gloria. Es verdad, he estado presente. Es más, tocó el piano Ariel Ramírez en uno de los temas de Domingo Cura. b i y v Tengo aquí alguna composición de él también para pasar. Así que bueno, e s t a d o presente igual. Me quedé pensando, ¿buenas noches está bien decir a esta hora? Sí, sigue、sí, siendo de noche. ¿Cómo va a decir buena madrugada? Queda f e o n o Y si me t r a s es de noche, okay. yo okay. creo que hay que decir buenas noches. Y mire, si usted me apure un poquito, no estoy de acuerdo con esa división de entre el buenos días y el buenas tardes a que el almuerzo. ¿Y yo qué sé cuándo te he comido? Y a partir de las 3 de la tarde es buenas tardes. Nah, yo digo buen día.、Ah, mire, hasta el mediodía es buen día. Y a partir de la 1 de la tarde ya es b u e n a tardes. i Es la 1 de la tarde. Bueno, está bien. Pero a las 3 seguro que es tarde. A las 3 de la tarde seguro. Pues, a la 1 se puede discutir. Bueno, o v e Todo ya... depende. Si usted, si usted se levantó a las 12, a la 1 es día. No、s、no、i、si、lo indica el nombre. Si es el mediodía, sigue siendo de día. En cambio, si es la una de la tarde, es la una de la tarde. Por ende, buenas tardes. Salud e con propiedad, a m a r d o Le pido por favor. Buenas noches. <ríe> buenas noches. Si usted se quiere comunicar con nosotros y dar su opinión sobre estas cuestiones fundamentales del universo u otras, como por ejemplo, de qué lado se cuelga el papel higiénico, lo puede hacer a las siguientes vías de contacto. Tenemos un blog. Tenemos un blog. Sí, somos modernos, aunque el blog ya quedó en desuso. La nueva generación no lo ha h e s u s o no, pero bueno,、eh, pasó su cuarto de hora. No está en el podio.、No、Facebook el podio. y Twitter abarcaron todo, todo el, el, el mundo mediático. Exacto. El blog es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentra programas viejos y nuevos. l o del medio q u e d a en el limbo, ya lo dijimos. Sí. Algunos están ahí dando v u e l t a otros se, se borraron de la faz de la tierra. También puede encontrar fotos, videos,、eh, comentarios, lista de temas. Eso. Está bien. Está bien. Es un blog lindo y completo. Cumple un servicio del cual, por ejemplo, si usted no, no, nos, no nos pudo escuchar en el momento del aire del programa, lo puede hacer. También estamos precisamente en la red social de Facebook, www.facebook.com. Nos busca bajo el nombre de los Cuatro Fantásticos Nacional. Ella se hace amigo nuestro, compartimos fotos, actualizaciones. Qué bueno. Sí, alguna que otra trivia. Por ejemplo, ¿quién a c t ú a en tal película? Por ejemplo. Y sí, todas otras relaciones que usted puede tener con un programa de radio a través de Facebook. Mucha gente, especialmente mujeres, postean. Imágenes de comida que realizan. Exactamente. Mucho, mucha foto de, de, de. precisamente culinaria. Hay mucho posteo gastronómico.、Uh -huh. Yo no les creo. No. Necesito ver. Necesito probar. Necesito ver y probar para creer. Exacto. Está bien. ¿Y a dónde pueden enviar esas empanadas lindas que aparecen en, la, en el Facebook? A Maipú 555 de la capital federal. Entre la Valle y Tucumán. Si usted hace muy buenas empanadas, nosotros somos muy buenos comiendo empanadas. Porque en el Facebook es linda, pero cuando la probamos son ricas. Totalmente. www.radionacional.com.ar, la página web de la radio pública. Usted puede, por ejemplo, escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. Usted. Por ahí está, está, haciendo, está amasando, está haciendo las empanadas y no tiene el aparato de radio cerca. Bueno, pone en la computadora y nos escucha mientras nos prepara unas ricas empanadas de carne, jamón y queso, pollo, que, lo que sea, ¿no? A、ah, los、sí. c l o n o s de m i t a yo paso. La g u m i t a no tiene mucha salida, pero por ejemplo, si a usted le sale una rica jamón y queso, hasta de verdura le como. Fritas, o si hace、uh, empanadas fritas. Frita, cualquier la, cosa. Sepa que le vamos a dejar. Si usted hace empanadas fritas y nos envía. Le dejamos musicalizar el programa por un mes. Elige Temas, músicos, todo, y pasamos lo que usted quiera. También, lógicamente, nos puede hacer llegar allí su bacetilla: entrada de, para el teatro, obra de teatro, libro. Entrada de cine. Entrada de cine, guitarra,、eh, bombo. Platea, para ir a ver e l equipo de fútbol. Juguetes para los chicos. Ahora se acercan acerca fechas especiales para los chicos. Todo lo que usted quiera que difundamos o que por, por lo menos nos llegue para que lo podamos pasar、Comía、al aire. Comida para el perro. c para el perro.、Eh, Todo allí a Maipú, 555 entre la Valle y Tucumán. l e mando un gran saludo, le mandamos todos a Nicolás r o s i n s k y donde quiera que esté. Está preso.、Eh, que vuelva pronto y a nuestro asiático operador, el chino, quien pone al aire en este programa, este programa en este momento. ¿Cumplimos con todo? No lo trajo usted, ¿no? ¿A Chino? p u e s Un separador y continuamos con la música de Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Tercer bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos, y ha llegado el turno de ponerle, agregarle una guitarra a este cuarteto de oro del p r o c l o r e argentino que estamos creando esta noche aquí en Los Cuatro Fantásticos. Y para tocar la guitarra, ¿quién mejor que Juan Falú? Claro, guitarrista y compositor、eh, nacido en Tucumán, bueno, pasó parte de su vida en Tucumán. Y actualmente vive aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Floresta. Es el sobrino de Eduardo Falú, la leyenda de nuestro folclore, y también se caracterizó principalmente durante los años 60 y 70 por su militancia política dentro de、eh, la parte más revolucionaria del peronismo, ¿no? sobre todo allí en Tucumán. Es uno, fue uno de los fundadores de la Unión Nacional de Estudiantes y también estuvo militando en las Fuerzas Armadas Peronistas. Su hermano Lucho es uno de los desaparecidos que dejó la nefasta última dictadura militar en Argentina. Y bueno, aparte de esta faceta política militante, Juan Falú también es director del ciclo musical Guitarras del Mundo. Un encuentro que reúne a guitarristas conocidos, bueno, precisamente como lo indica su nombre, de todo el planeta. Así que, bueno, es un gran aporte el que ha hecho Juan Falú, sin lugar a dudas, también a la música. Empezamos a disfrutar un poco de su obra. Arrancamos con temas bien peronistas del 55 y luego Algarrobo, Algarrobal. De cuatro a seis, Los Cuatro Fantásticos. El 55 y Algarrobo, Algarrobal, los primeros dos temas de este bloque dedicado a Juan Falú, quien toca la guitarra en este imaginario cuarteto de oro de folclore que hemos formado aquí en Los Cuatro Fantásticos. Qué difícil, ¿no? Elegir un guitarrista. Lógicamente, sí, ahí tuvimos un fallo muy cerrado para que. Puede Falú... ser、sí. Eduardo Falú, puede ser Chupanqui, puede ser Juanjo Domínguez, Salinas. Es etcétera, más, etcétera, etcétera. podemos hacer uno solo de g u i t a r r i s t a del folclore tranquilamente. Vaya preparando las e s c u a d a s Ya se nos ocurrieron dos programas para de aquí al futuro. ¿Quién necesita a los monos? Si estamos nosotros. <risa> no, no se vaya en contra de los monos, que son un gremio muy pesado. Yo sé lo que le digo. ¿eh? Le puede aparecer toda la cara arañada. Tenga cuidado. Juan Falú, silbando. Estábamos silbando la guitarra de Juan Falú, guitarrista precisamente de esta especie de Dream Team. Aunque queda mal usar la palabra Dream Team hablando de folclore, este gran equipo, esta gran formación. Cuarteto de oro. Cuarteto de oro. De folclore. Hicimos la de tango la semana pasada y ahora decimos la de folclore. Bueno, la semana que viene seguirá la de plata. Claro, el de plata. El cuarteto del cuarteto de oro. Ahí está. Después el de bronce y después el diploma olímpico, y así tira e que son o、no, que son del cuarto al octavo puesto. Ya, vale. Y hasta fin de año teníamos. Un poco de cuarteto en cuarteto. La programación armada. Muy bien.、Eh, entonces, para cerrar este bloque, vamos a escuchar primero La Tristecita y después, por supuesto, si este es el cuarteto de oro, escuchamos Oro Verde. 6, Los Cuatro Fantásticos. 3。 Con oro verde nos vamos a la tanda y seguimos con más de los cuatro fantásticos aquí en Radio Nacional. Four, cuatro fantásticos. Three, tres conductores. Two, dos horas. One, un programa.、Zero. Ninguna idea. Los cuatro fantásticos. La cuenta regresiva de un cohete que no va a despegar. No, nunca. Porque tres, tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Último bloque de Los Cuatro Fantásticos en el AM 870 Radio Nacional, la radio pública. Ya estamos cada vez más cerca de las 6 de la madrugada, momento en el cual aparecerá en el aire de Radio Nacional Omar Moreno Palacios. Pero antes le debemos el cantante de este cuarteto de oro del, del folclore. El mismo ya develamos el misterio, no es otro que José Larralde, probablemente de las voces, si no la más importante, de nuestro folclore, por lo menos a nuestro humilde entender. Va a sonar un poco de su música, su voz, en el, el formato del conductor fantasma. Nosotros nos corremos al costado y lo dejamos al propio Larralde que conduzca este bloque. Sin más preámbulos, lo dejamos con Rodrigo Lamardo, que les va a contar sobre José Larralde. Los ejes de mi carreta escucharemos. Luego hablará sobre el andar cantando siempre verdades. Después el paque dente. r Y luego el tema mi viejo mate galleta. Volvemos en un momento. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonados. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonados. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suene, パッケーローキーロー c a あ i n os なぜか知らないです。 Engraso los ejes, me llaman Abandonar. ¿Por q u e no engraso los ejes? Me llaman Abandonar. Si a mí me gusta que suene, n pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, n pa' que pa' Que los quiero engrasar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy. A engrazar. De 4 a 6, los 4 fantásticos. Nunca me supe callar la boca. Esa es una. A veces, no, porque uno a veces necesita un poco de diplomacia también. Ser un poco diplomático. A veces, con diplomacia conseguís. Más cosas. Yo lo, lo veo muy cerca de la hipocresía, ¿viste? Pero lo siento así, lo digo así, creo que es la mejor pero, manera. Y ¿sabes qué pasa? Es lo mismo que, que portarse bien. Yo siempre digo, portarse bien es lo más barato. A veces te sale caro, pero en el fondo te sale barato porque vos dormís tranquilo. Es, y, y yo creo que vos no、bueno, podés vivir pensando en cómo vas a quedar con el mundo. Tenés que pensar cómo vas a quedar con vos, cómo vivís vos.、Claro. Si vos te sentís mal, no puedes ser útil para nadie. En cambio, si vos también, aún disintiendo con, con todo lo que te rodea, Podés ayudar, porque vos te sentís bien. Y todo lo que puedas decir así a boca de jarro y que parece que duele, en el fondo no duele. Y la verdad es así: es como el alcohol, arde pero cura, ¿verdad? mona Que se ofenda y creciendo en la v e r d a d pura y sin vuelta, te abalanzo y atropello sin más r i e n d a que yo m i s m o y lo digo pa' que aprenda. No cualquiera tiene tripas pa' ser macho, ni ser macho es un don que se lo arrienda. Tiene tripas el que canta las v e r d a d e s y se mete como potro entre la hacienda. El hombre se planta y canta fuerte, pa' que sientan los sordos si es preciso. Se hacen polvo las piedras en la frente y se enciende la sangre del sumiso. Si del puerco sacan carne pa' chorizo y aprovechan hasta el jugo de la osamenta. Pobrecito del cristiano que ande solo, si anda escaso de coraje y experiencia. Que tiene miedo, sufre y se hace al molde. Tiembla solo sin que nadie le haga un gesto. También tiembla y l e h a g a a y u d o por ser hombre, aunque a veces le esté sobrando un resto. Le confía y pavote y por ser creído. Y mirar p a n d e no deben los pobres. Me l o n g e a r o n la jeta y aunque duela, no me dieron ni calce para ser hombre. De gurí. Fui tratado como los perros, y aunque nunca hice caso a los rigores, me c h u s i e r o n tan fuerte los malditos que en mi pecho ya no entran más dolores. Por ser bueno y confiado muere el cordero, ni un gemido lo acompaña en su agonía. Si el carnero no fuera tan cobarde, la majada sin reproche pastaría. Y mentira es reír cuando uno ríe. Y mentira es llorar cuando uno llora. Es mentira el sufrir de los que sufren. Y es mentira el implorar de los que imploran. Tuve dudas al pensar que no era cierto. Era cierto y pensar que tuve dudas. Con los cuernos del buey hacen conciertos y se enojan cuando uno va desnuda. Por la oreja del burro se andan riendo, y que el burro me perdone por la ofensa. ¿Cuántos ranchos calientes se verían si del burro se copiaran los que piensan? Y si mando esta advertencia ya sabida, no, no es por darle más bulto a la v e r s e a d a Es pa' aquellos que creen que pa' ser criollo solo basta con pulsar una encordada. Yo no soy cantor de mentas, pero canto, canto en verso, s canto en besos, canto de alma. Y si a veces digo cosas que abren llaga, que me escupan si no estoy haciendo patería. Los cuatro fantásticos. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno. Nunca imaginé tu muerte en tu pancita veredosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo, y vos sabías por qué. Cuando la hierba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpo i t calentaba. Mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano. Mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra. En leguas a la redonda no hubo c a g ü e l orejano. A compañero y hermano, q u é destino más o treta. Nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma. En este adiós pongo el alma, mi viejo mate galleta. Escuchábamos primero los ejes de mi carreta, luego un audio del propio Larralde que nos contaba qué es eso de andar siempre cantando la verdad, luego un tema intitulado Pa' que dentre, y último, mi viejo mate galleta. Seguimos escuchando más de la voz y de la guitarra del Pampa Larralde aquí en Los Cuatro Fantásticos. Emiliano Brescia, cuéntenos. Sí, tenemos más Larralde. Escucharemos La Pasto Verde. Luego nos va a contar el propio Larralde cómo fue su debut en el Festival de Cojino, el festival más importante que tiene el folclore de nuestro país. Y luego, para cerrar, escucharemos dos temas de tanto saber tampoco y sobre. No, el, ta -ta -ta el último es un ave. Y luego, para cerrar, escucharemos de Tanto Saber Tampoco y al propio Larralde hablando sobre los capataces. <SILENCIO> recuerdos lejanos tapera de un dulce ayer tiempo de la pastover zamba del coraje y o mujer tiempo de la pastover zamba del coraje y o mujer para v a g a r un chelofortines ブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレ i ブレイブレイブレイブレイブ i イブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブ a イブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイ a t イブレイブレイブレイ s o イブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイ a s イブレ d ブレイブレイブレイブレイ ミギターがよろい、そらスタサンビタポロラノチェ、キレダルテルー。 オエマデロスデ o ェット、ベ s i o コプロ s パ e オエマデロスデ c ェット、ベソデンコプロケパソ、た e jablen de tus años de l o z a アニオスベランサイロマンセ、サングレケセコエルビントアルパサー、アニオスベランサイロマンセセセングレケセコエルビントアルパサー、ソブレラレケ、エルラピエルラッドデュエル Mi g u i t ー、ソ r a ララヤロー、 Sola está zambita por las noches, quiere darte luz, porque le duele que diga que el criollón e u k i n o te olvidó.、Eh, en realidad、eh, hay una especie de, de, de mito con eso de que c a z u l e me presentó en Bosquín. No me presentó Cafrune. Cafrune cantaba temas míos cuando yo trabajaba de peón en el campo.、Eh, él cantaba los temas y no sabía quién era el autor. Y un día en Juan Guilén me conoció y me dijo a mí que iba a presentar un tema mío, porque los temas míos se conocían mucho en el Uruguay, pero acá no, no se podían pasar. Entonces、eh, me dijo que iba a presentar en Cosquín uno o dos temas. A v e c e s yo fui a Cosquín, pero el turco, cuando, cuando yo canté en Cosquín, no estaba él todavía. Él, él actuaba un sábado, creo, y yo me presenté bastante antes, porque a mí me presentó el periodismo en realidad. Me encontraron cantando ahí en la europea, y me acuerdo un uruguayo, Napo, me.、Eh, Me dijo si quería cantar. Bueno, me l l e v ó a una conferencia de prensa que había ahí, que se juntaban todos los días después del espectáculo. Y bueno, me hicieron cantar ahí, canté, y bueno, dijeron que, que iban a pedirle a la comisión que suba. Y bueno, subí, canté dos temas. Bueno, canté uno, me hicieron volver, canté, canté dos temas, y, y bueno, ya quedé ahí como. como Como una especie de revelación, porque me vinieron las compañías grabadoras a contratar y todo ese tipo que después yo, en realidad no, no firmé contrato con ninguna porque medio como que me asusté. Yo,、no、tenía, yo venía de trabajar en el campo. Y me vine a Buenos Aires y seguí l a b r a n d o acá porque estaba trabajando en un taller metalúrgico. Entonces cuando... cuando me llamaban tanto de RCA y todo eso, la vieja RCA, Bueno,、eh, al final la agarré con ellos, ¿no? Pero el turco fue, fue un gran amigo mío. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Los cuatro fantásticos. Dicen que muere la noche cuando aparece la aurora. Dicen que muere la noche cuando aparece la aurora. Nadie me pudo explicar cuál es la más volvedora. Nadie me pudo explicar cuál es la más volvedora. Dicen que nace el lucero, d e s d e el vientre de la sombra. Dicen que nace el lucero, d e s d e el vientre de la sombra. Amalaya con mi noche, machorra que ni te nombran. Amalaya con mi noche, machorra que ni te nombran. Noche con luz en los ojos y con sombra en las entrañas. Refugio de los olvidos con recuerdos que se ensañan. Dicen que la caña olvida, dicen que el vino remedia. Yo pienso que atrás del trago hay otra pena que asedia. Tal vez le echaba el camino, tal vez él me echaba a mí. Pero he marcado tantas huellas de tanto dir y venir, que a veces me les trabeo y ni sepan de seguir. Tal vez el mismo camino que me ha obligado a tranquear, a veces me echa un parate que apadrina un r e c u l a r Suerte que soy medio arisco de no, me n c i l l a nomás. Tal vez de andar chucareando sin más bozal que el pampero. A la primera sentada dejé el cabre, s t o hecho fleco. Nunca me gustó el palenque, ni la manea, ni el freno. No sé si me he equivocado, tampoco importa saberlo. De tanto saber tampoco soy sabio pa mis derechos. Yo tengo un amigo que vos lo debes conocer, se llama Rafael Amor. Tiene una frase que yo la llevo siempre conmigo: No hay peor tirano que un esclavo con un látigo en la mano.、Claro. Y es así.、Ah, claro. Yo te digo, porque yo trabajaba en el campo, yo veía, por ejemplo, antes de conocer la frase, ¿no? Porque ese piojo resultado en que te tiene que hacer l n d u s t r Yo me acuerdo, te decía, trabajaba en las estancias y a veces vos con el patrón, cuando lo veías cada tanto, podías hablar, te preguntaba cosas, hablabas. Pero con el capataz de máquinas no podía hablar nunca, porque él estaba allá arriba.、Y、era un muerto de hambre rascabucho que comía todas las ovejas sarnosas para no gastarle plata al patroncito. Pero había ascendido el tipo, era capataz. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música, horas de música. en la madrugada de Nacional. Hasta aquí los cuatro fantásticos de este domingo dedicado al cuarteto de oro del folclore. Mejor dicho, el último que sonó fue la voz de este cuarteto, el señor José Larralde. No nos queda más que despedirnos. Le agradezco a mis compañeros fantásticos, Emiliano g r e c i a Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el domingo. Un abrazo grande a Nicolás Rosinski, donde sea que se encuentre, al e señor que nos pone al aire en este momento. Sin otro preámbulo, los dejo con la enseñanza de Ravi Tritri -tri Shankar Rodrigo Lamardo, que dijo lo siguiente: La empanada es mejor frita que al horno. Hasta la semana que viene.